Muchas eh, idas y vueltas, mucho debate interno ayer en el cierre eh, de las eh, alianzas y uno de los lugares eh, en donde más fuerte... Eh, se sintió eh, estas alianzas fue en el partido de General Porredón, en Mar del Plata Batán, en donde se abrió la gran posibilidad eh, de una posibilidad eh, de alianza entre el frente, el frente de Todos, yo voy a seguir diciéndole porque me va a costar eh, llamarlo eh, Unión por la Patria, bueno el, el Frente de Todos eh, y Acción Mar Platense a partir de una carta abierta eh, de respuesta a lo que había llamado el sábado pasado Gustavo Pulti de eh, Fernanda Raberta, para ver qué es lo que quedó, cómo se fue armando, qué es lo que que se viene ahora, porque está bueno poder ponerlo en claro. Estamos en comunicación telefónica con el senador provincial del Frente de Todos, Pablo Obey. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. A nivel curiosidad y casi legal, ¿se le sigue diciendo o seguís siendo senador por el Frente de Todos, es así, o ya cambia también el nombre de los bloques? Mira, creería que no. Nosotros estamos en un, en un chat, en un WhatsApp, de senadores y hoy tenemos sesión, estoy en viaje para La Plata y nos estábamos preguntando eso, en qué momento cambiaba este formalmente el bloque, así que no, eh, no sabemos, y creo que va a ser, que va a ser un un proceso ¿no? en cambiar esta identidad. El Frente de Todos a, a Unión por la Patria. Eh, y, y a nivel, eh, digo, general, digo, ¿es solamente un cambio de nombre o también tiene que ver un proceso diferente eh, a partir de las coyunturas que se están atravesando? No, a mí me parece que no es solamente un cambio de nombre, me parece que, que implica reafirmar algunos conceptos que por ahí... Eh, son lo, los que están en, en discusión arriba y me parece que en la, en la explicación, cuando, cuando se presentó el nombre en ese hilo de, de tweets, me parece que estamos en una, en una coyuntura muy particular donde hay que reafirmar para qué queremos unirnos y cuál es la propuesta electoral y que tiene que ver con el mercado interno, con la producción, con la defensa de los recursos naturales y que eso es la, el concepto y la defensa de la patria. Entonces, no, no, es solo, no es solo un cambio de nombre, me parece. Eh, y en lo que tiene que ver co para, con Mar del Plata, Pablo, digo, ¿cómo, eh, cómo se fue? A ver, no, no la interna, digo son cuestiones que tienen que ver con la política, que a mí al menos eh, me, me resultan hasta gratas estas discusiones, chances eh, y posibilidades de armar y de abrir eh, nuevas puertas. Eh, sí, eh, digo preguntarte si ya eh, este encuentro marplatense, eh, en donde por ahí los nombres propios más conocidos son el de Gustavo Pulti y el de Fernanda Rabarta, pero son dos frentes políticos muy importantes eh, en Mar del Plata, digo, ¿esto ya está sellado o está camino a, a cerrarse? Formalmente eh, presentamos a, anoche eh, el, el encuentro marplatense, que tiene que ver con, con lo que vos bien decías, un poco la la propuesta que surgió el sábado pasado cuando Gustavo Pulti hizo ese llamado a construir una nueva mayoría social y política, la respuesta de, de Fernanda Raberta ayer y se nos venía el, el plazo encima, entonces inscribimos ese, esa figura y esa voluntad que, que creemos que sintetiza muy bien la, la propuesta, que es buscar un espacio de encuentro donde distintos sectores y espacios, nos ponemos de acuerdo en cuáles son las propuestas que, que creemos que desde el 11 de diciembre les van a traer soluciones a, a los vecinos en los problemas concretos de seguridad, del abandono que, que se ve en, en la ciudad, del espacio público, del abandono de una línea de crecimiento que tenía que ver con planes estratégicos, bueno, con un montón de cosas Eh, estamos convencidos que, que hay una hoja de ruta común ahí, por eso es que iniciamos esto, pero primero están las propuestas y después los nombres, por eso dijimos que es ad referendum de, de validar en estos días ese programa de gobierno, Y, y ahí se termina de ratificar el 23 cuando se presenten las, las candidaturas. Eh, la, la información que tenemos acá, te pregunto a ver si, si es así o no, digo, de hecho la palabra de referéndum es la que me pasan a mí también de, desde algunos otros sectores, eh, es que hoy por hoy están los equipos, los equipos técnicos trabajando eh, para coincidir y para poder plantear eh, el modelo de Mar del Plata o de Partido de General Pueyrredón eh, que se quiere, ¿es así? Sí, exactamente. nosotros Técnicamente... ...los partidos que integran una alianza... ...pueden en algún momento separarse... ...entonces tenemos la posibilidad hasta el 23... Eh, ...si creemos que, que no es factible constituirla... Eh, ...digamos, no hacerlo... Y, ...y bueno, como se nos venía el calendario encima... ...queremos tomarnos estos días ahora hasta el 22... ...para realizar algunos encuentros en temas... ...que nos parecen muy importantes... ...la seguridad es uno de ellos el trabajo, la producción y el comercio, que es el otro gran tema de la ciudad de Mar del Plata y, y algunos temas más, y, y sobre un acuerdo programático claro, escrito, recién pasar a ver quién es el candidato o candidata y cómo se selecciona eh, esto, si es por, por consenso o por... O por paso. Eh, ustedes están abiertos a las dos posibilidades, ¿no? A, a un paso eh, que obviamente llevarían a, a los candidatos y candidatas eh, que uno ya sabe de, de, de nombre, eh, digo, o a generar un consenso en, entre ambos nombres propios. Sí, sí, estamos abiertos a las dos posibilidades. Creemos que armar esta nueva identidad, que, que no es un, un juntarse solo para una elección, sino que es sentar las bases. Para, para poner en marcha nuevamente la ciudad, tiene que estar asentado sobre, sobre bases sólidas. Por eso no queremos precipitar nada y, y consensuar la mejor manera de, de resolver una propuesta que convoque en un momento de, de tanto incertidumbre o, o desilusión a los marplatenses nuevamente a, a creer que es posible vivir mejor que como estamos. Eh, de, digo, la, la, la sensación que da es que, eh, digamos, corridos por el tiempo, por decirlo de alguna manera, cierran este acuerdo en donde lo escriben eh, en la justicia eh, electoral, pero decidieron no apurarse, digo, para ir paso a paso, como diría eh, el, el ex técnico de, de, de Racing eh, de Avellaneda, para poder hacer las cosas bien eh, y no tolondrarse en cerrar acuerdos por cerrarlos eh, y simplemente para que den números, digo, es, es como digo yo... Sí, es exactamente así, este, el paso a paso de Mostaza Merlo eh, tiene que ver con eso, con ir pasito a pasito armando una propuesta que, que, que sea sólida y que cada uno aporte desde su experiencia, que, que es diferente pero creemos que, que tiene los mismos objetivos para, para las familias y vecinos marplatenses y, y que eso después eh, nada, se lleve adelante y que sea una propuesta que... Que la ciudadanía nos acompañe. Pablo Claudio te saluda, un placer. Por ahí enumerar dos o tres puntos de los que hoy hacen la base de, de acuerdos, en, en qué ven, en qué convergen con Acción Platense, en la caracterización de la coyuntura, en algunas cosas que ella hizo eh, como intendente Pulti. Digo, ¿cuáles son el plafón del piso de acuerdo? Y mira las dos cosas, el diagnóstico... De, de todo lo que se podría hacer aún en un contexto difícil en la ciudad y, y que a partir de, de, del, del desgano que ha habido en la gestión hay una falta de gestión terrible que tiene que ver mucho con lo que está pasando del otro lado donde eh, la candidatura a intendente pareciera ser el premio Consuelo o la última opción de, de Montenegro con lo cual ya termina vislumbrando la, la actitud con la que con la que aborda el compromiso de, de la gestión. Entonces, el diagnóstico de, de, de la quietud, y de la necesidad de juntarse, y, y también en estos años un recorrido de lo que fueron las gestiones de acción Platense vinculadas a, a esto, a planificar la, la gestión con planes estratégicos, con un plan maestro del transporte, buscando financiación en el BID. Eh, me parece que la idea de pensar la ciudad planificarla y llevarla adelante, tiene que ver con, con una mirada de gestión que nosotros compartimos. Hoy en las eh, proyecciones, por lo menos, y que sabemos que hay que tomarlas con las pinzas y recados del caso, se habla de una continuidad ¿no? de la administración kisilov y en ese sentido pensaba si es posible una eh, ciudad eh, apartada o distante de provincia, o si justamente es necesario eh, ese vínculo y ese mismo eh, hilo conductor digo desde lo político. Yo creo que sin duda una, una sintonía entre la provincia y la nación le suma y es beneficioso para, para los marplatenses. En el caso de, de Axel Kisilov, que, que nosotros venimos trabajando mucho y de hecho ya arrancó la Circunvalación, que es una obra que hace 20 años que se intentaba arrancar, porque es una obra muy cara, que hay que hacerla por etapas, pero, pero pudimos hacerlo y destinar fondos importantísimos, fue porque... Hay un compromiso del gobernador y hay una voluntad eh, nuestra de, de, de explicar las cosas que son importantes. Esa ahora ya empezó, en agosto empieza la intervención sobre la Rambla que desde otra perspectiva eh, también es muy importante y son fondos eh, gigantescos. Eh, me parece que en el consorcio portuario, que es de la órbita provincial, trabajamos mucho respecto para dónde va a crecer. Yo no tengo dudas que las sintonías de provincia... Y Mar del Plata le aportan un montón y las características particulares de este gobernador que es muy abierto también a esto, a de pensar más allá de los próximos dos meses, sino de, de lo que nos va a llevar unos cuantos años, pero que son esas cosas que transforman verdaderamente la ciudad. Eh, Pablo, sabes que mirando a la, a, a la distancia digo se hace obvia casi la pregunta de digo se aprenden de eh, cuestiones que no han pasado no quiero decirlo errores eh, pero sí de cosas que no han pasado no han sucedido eh, anteriormente y por eso se pega un timonazo eh, por decirlo de alguna manera o se trata de buscar eh, otra alternativa digo esto en torno a que eh, digo esta alianza en donde en algún momento se preveía después no eh, se hizo y demás digo da la sensación eh, que Que encuentra muchos más puntos, puntos de coincidencias eh, de los que uno creía, lo fuiste mencionando vos eh, al principio e inclusive en la gestión en, en el trabajo eh, de los concejales se ve de las concejalas se ve eh, habitualmente digo se, se hace un poco de balan de balanza de análisis eh, para poder llegar también este a esta alianza a este encuentro malplatense sí sin duda me parece a mí que eh, uno siempre tiene que que en su trabajo, como en la política o en cualquier trabajo, ser reflexivo y no y no cerrado y dogmático de cualquier cosa que uno hace para ir mejorando día a día, comprender los cambios. Este contexto claramente es, es distinto del que del que pasó en el 19 y la realidad de Mar del Plata es muy distinta, el contexto también es distinto y, y la verdad es que a todos los que vivimos acá y transitamos nos, nos apena Eh, el día a día, el, el, el estado en el que está, porque no es que son pequeños matices entre cuatro años más de, de, de estos ocho que ya vienen de gestiones de Cambiemos, que es una cosita más, una cosita menos. Es condenar a, a los vecinos y a las vecinas a cuatro años más de, de, de una inercia y de un parate. Por eso, por eso creo que todos aprendemos de... Eh, un poco de lo que pasó y hacemos una lectura muy responsable de estos últimos cuatro años y de lo que vendría para adelante. Pablo, retomando la, la línea de eh, acuerdos, roles, lugares o, o no en las listas que apreciación de los sectores o movimientos sociales populares eh, en cada acción, por ejemplo, cuando se presentó a la patria de los comunes o en alguna otra acción eh, se postula, ¿no? O se, ponen en palabra la necesidad de que... ...no sé, vecinos, vecinas... Eh, ...sobre todo feminidades... ...estén en las listas... Digo, con, ...¿qué rol van a tener en este nuevo armado... ...o en, en, este nuevo, en esta nueva búsqueda... De, ...de los consensos y de acuerdo político? Mira, el gran desafío es poder... Eh, ...armonizar, y para nosotros es muy importante... ...todas estas representatividades... ...que, que aportan a, a la construcción... De, de la, ...del día a día de la ciudad... Hay trabajadores de distintas centrales, hay movimientos populares, como decías vos, hay partidos políticos de lo más variado. Me parece que cuando se trabaja con, con buena fe, con los objetivos, uno busca la mejor manera de representarlos en las listas y en la propuesta de gobierno y eventualmente en, cuando lo llevemos adelante en una, en una gestión. Así que soy optimista en que vamos a encontrar la mejor solución para, para representar a todos y a todas. Eh, Pablo, la, la, las últimas dos, una que tiene que ver con carácter local y la otra eh, a nivel provincial. Eh, digo, la primera es, recién me decías eh, que va a haber o un candidato o candidata de consenso, o si hay que ir una paso, eh, no habría problema en, en darla. ¿Eso incluiría eh, a, a Manino Irigar si es que presenta la, la, la lista y la oficial? Sí, si sí, Manino a... Uh... Este, dicho públicamente que él quiere ser candidato si sioli es candidato a la presidencia sioli si eventualmente fuese candidato a la presidencia en el frente que, que es una de las alternativas que se está barajando de unión por la patria claramente eso tiene que ser una posibilidad que que, que se, que se lleva adelante en mar del plata. Eh, y desde lo personal, la última hora sí, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido, sabemos que estás eh, viajando, eh, igual te tomaste estos minutos para charlar. Eh, digo, ¿cómo, cómo tomaron, eh, digo esta no sé si la palabra es amenaza, pero sí esta respuesta de parte eh, del sionismo, decir, bueno, si no nos dejan, vamos a la justicia? Mira, a mí me parece que siempre en, en estos momentos de definiciones hay, hay un poco de de pirotecnia verbal, que a veces eh, se va sobre conceptos, en este caso, que para nosotros son muy importantes porque precisamente somos muy muy críticos de judicializar la política porque porque tiene este, efectos trágicos sobre la sociedad en su conjunto. Así que claramente son declaraciones que, que, que no nos caen bien, pero pero bueno, no quiero puntualizar en eso porque me parece que tenemos que que buscar propuestas eh, que convoquen a, a, a la ciudadanía por los problemas cotidianos que tiene. Bien, Pablo, te, le, le, cortito, el, el 30% que se puso de piso atraviesa todo, ¿no?, también la ciudad de Mar del Plata. Mm, mira, tengo que, que interiorizarme de, en la provincia si lo que se vio, que yo lo leí para diputados nacionales, sí. cómo funcionan todos los municipios, y la idea es que en Mar del Plata funciona exactamente igual que lo que se acuerde para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes. Ahí pasaba el senador provincial, Pablo Bey. no llenó de títulos, por decirlo de alguna manera, en esta primera nota. Ayer, insisto, se cerraron las alianzas de los frentes electorales, ya partidos casi que no existen más, están todos dentro de frentes electorales. Me, yo le, La info que tenía Claudio era exactamente la misma que confirmó eh, recién Pablo Bay y no venía de ese lugar. Eh, era, aparte de la palabra, yo no te voy a mostrar el, el mensaje para que lo veas, la palabra es ad referendum. Es exactamente la misma palabra que evidentemente en el en, el, en la sentada, eh, en donde se generó esa discusión, eh, está, che, ad referendum, de lo, es decir... Eh, para ver qué pasa. Tenemos que cerrarla sí o sí, porque nos cierra... Es como el, el, la descripción caligráfica, eh, ¿no? Cuando claro. el de fútbol, eh, digo, la tenemos que cerrar sí o sí, porque si no, no podemos. Metámosla y empecemos a, a, a charlar, a ver qué onda y cómo podemos trabajar en conjunto. Digo, es coincidente, los dos sectores están con lo mismo eh, y en este momento están los equipos técnicos de... Déjenme de seguir diciéndole el frente de todos porque me va a costar eh, llamarle de otra manera. El frente de todos... Del revertismo eh, y de axoma Platense eh, empezando a sumar puntos de coincidencia, ¿no? A ver si no, el, el famoso tilde eh, de, las, eh, de los TikTok. No, digo, problema de inseguridad, sí, eh, tal cosa, sí, vamos por este lado, vamos por este lado. Si hay coincidencia, me parece que estamos hablando de eh, un encuentro marplatense que va a estar peleando, eh, en, de, de la mejor manera posible lo digo, eh, con Maní y en las próximas elecciones. Sí, un cuadrado de entrada, ¿no? Bueno, acá hay acuerdos y por acá, por allá, y esto no tanto... Y eh, bueno, el revival no del 2019, de si esto no se podía haber dado, pero bueno, las coyunturas obviamente no lo hicieron y volver a ese lugar ya eh, es eh, caer en saco roto, como se suele decir. Bueno, primera de las notas políticas de esta jornada cargada de voces que van a dar cuenta de las repercusiones de cómo vamos avanzando, camino hacia el 24... ...de junio, o bueno, en este caso hacia el 23, ¿no? Interesante también varios de los títulos que nos dejó el senador Pablo Obey... ...por un lado de este eh, encuentro entre eh, Acción Platense y eh, el Frente de Todos... ...por lo menos hasta ayer a la tarde, y que de aquí en adelante, hasta el 22... ...se pone en fecha para ver si hay eh, la posibilidad de confluir en una lista... ...y en todo caso, si hay paso, será contra la lista, que en un ratito nada más... ...veremos si se termina de presentar Manino Irreal, 10 en punto de la mañana...